Dios nos bendiga a todos Este es su programa Que hoy empezó un poquito más tarde Momento actual Amén Ya que estábamos hoy ensayando con el trío Voces del Evangelio Este es su pastor eh, De momento actual El pastor Marcos Acevedo Que se dirige a ustedes en el nombre del Señor Y para comenzar Nuestro programa de hoy Comenzaremos con una oración Invocando la presencia del Señor Señor gracias Gracias por este momento Padre Santo Que estamos aquí reunidos en este lugar Padre Santo Para hablar sobre este tema tan interesante que tenemos hoy Señor Señor solicito tu ayuda Porque en esta hora no puedo Pero solicito tu ayuda y solicito tu Espíritu Santo Que es el que me dirige a esta plática de hoy Para poder Señor en tu nombre hacer este programa, Señor Padres, pido y solicito en el nombre de Jesús que tú en esta hora, Señor me quites a mí te pongas tú porque sin ti nada puedo, Señor en el nombre poderoso de Jesús he orado bien, Dios nos bendiga a todos este es su programa momento actual eh, y tenemos como siempre a nuestro hermano Canaima Díaz detrás de los controles de Big man, el Capitán <ríe> Aleluya Caray, Dios le bendiga a todo yo le contó una seguimos gozando alabados en nombre de Cristo para siempre ya que estamos en victoria porque estamos en victoria porque seguimos vivos Aleluya sí. y bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo Amén seguimos en el estudio en esta noche venimos eh, hace un par de lunes que comenzamos por aquí los lunes en este lunes de fuego como llama de fuego a tu vida punto org cópialo en tu computadora hemos comenzado a estudiar las las sectas y comenzar a ver los errores eh, teológicos errores teológicos que tienen estas sectas claro como dijimos el lunes pasado eh, estas sectas contienen un, un montón de personas que son buenas personas que son personas muy educadas muy preparadas son personas eh, muy buenas en su comunidad con su familia eh, y no venimos a hablar de ellos cuando estamos en el estudio de las sectas sino venimos a hablar de los errores teológicos de los errores teológicos no de ellos sino de los errores teológicos que ellos eh, eh, tienen y a causa de este eh, último escándalo que se formó en nuestra televisión con este muchacho que salió eh, eh, solicitando una prueba de paternidad eh, sobre el líder de los mitas, hemos decidido en esta noche eh, y a base de los comentarios que han hecho en la prensa, hemos decidido hablar, ya que estamos en el tema de las sectas, sobre los mitas. Vamos a ver de dónde nacen, cuáles son sus creencias y eh, dónde la Biblia habla sobre estas creencias. Eh, y debemos de empezar por sus orígenes, de dónde salen esta gente, cómo se crean. Y dice, aquí estoy leyendo un artículo directamente de la literatura de su página en el internet dice la congregación na Mita nace en el 1940 bajo la dirección de Juanita García Peraza esta mujer era miembro de la iglesia Asambleas de Dios de Arecibo se dio a conocer por su gran don de profecía y sanidad en medio de la iglesia hasta que tuvo una revelación divina, dice ella que fue una revelación divina donde ella vio una estrellita que se depositaba en su frente luego de esto escuchó una voz que le decía tú has sido escogida por Dios para guiar a su pueblo a toda verdad y a toda justicia y que era seleccionada como el consolador prometido según Juan 14 16 ella alega que Dios le pidió su cuerpo prestado para unificar las iglesias cosa que contó a su iglesia madre, Asambleas de Dios de Arecibo. Al ella contar esta historia, dice aquí la página, esto provocó su expulsión inmediata luego de una disciplina de seis meses, la cual ella rechazó y se marchó con 11 seguidores. De ahí es que nace, de ahí es que nace la iglesia mita. Eh, esta iglesia Asambleas de Dios de Arecibo años después se convierte en lo que hoy conocemos como la, como la iglesia eh, eh, MI Misión Internacional Movimiento Internacional de Puerto Rico eh, y esta, esta persona, la señora Juanita García esperanza sale de esa iglesia bien Eh vamos a sus creencias que son 10 y nos gustaría que los hermanos que nos siguen aquí en momento actual puedan leer y puedan revisar estas 10 10 eh, eh, creencias que ellos tienen básicas y si mi hermano Canaima, si mi hermano Canaima me puede ayudar en estas 10 Eh, él lee una y yo leo otra en las creencias eh, sobre las creencias de la congregación Mita, la primera dice dentro de sus creencias que Juanita García Peraza o Mita, mejor conocido como Mita es el Espíritu Santo prometido de acuerdo a Juan 14 16 16 Aleluya Número 2 Dice el número 2 Entienden que al morir Juanita Peralza Su espíritu entraría en otro cuerpo Como el del telófilo Vargas 100 Cien, sí, telófilo Vargas Cien Creyeron que Mita resucitaría La cual no pasó Dan alabanzas a, mitas, a Mita y Aarón hacen oraciones a mitad como representante de la humanidad número 6 hacen cambio de nombres para ocultar sus identidades 7 no creen en el bautismo en agua ni en el matrimonio no están autorizados a hablar con los cristianos carecen de profundidad bíblica Hacen sacrificios corporales. Esos son las creencias de nuestros hermanos, eh, los mitas. ¿Y por qué uso la palabra los hermanos? Porque nosotros, de acuerdo a la palabra, no estamos llamados a repudiar a nadie, sino a orar por ellos y pedirle al Señor, ¿verdad?, que mediante su palabra, que es la misma palabra que nosotros usamos, la Reina Valera versión del 60, usamos la del 9, usamos la versión Dios habla hoy, usamos unas cuantas, y de acuerdo, aleluya, a su Biblia, que es la misma de nosotros, pues esas son sus creencias, ¿verdad? Para los hermanos que no las copiaron, y voy a presentar, que nos saluden primero, a nuestra hermana Lorena Ayuso que la conductora de uno de los programas, que también está con nosotros. Tenemos hoy casa llena, nuestra hermana loren Dios le bendiga a todos en esta noche. En el mano, gloria a Dios, nuestro pastor Marco Acevedo, gloria a Dios, y también ya llegó nuestro hermano Luis, que estaba un poquito perlito, pero llegó. Amén. Eso es lo bueno, gloria a Dios. Así que saludamos a toda la audiencia de momento actual y que estén ahí pegaditos que esto es interesante también, ¿verdad? Muchas veces eh, queremos este brincar, saltar, hablar lengua y que todos los moños eh, salgan volando. Gloria a Dios, pero también es bueno. Gloria a Dios, es importante saber de todas estas cosas para que no nos nos envuelvan en otras cositas. Así que pendiente a toda la audiencia de momento actual. Gloria a Dios. Amén. Tenemos también con nosotros a nuestro hermano eh, Luis Luis, Pérez, Angel Luis Pérez a dios que fue también eh, miembro de esa eh, organización y conoce más a fondo por eso quise traerlo en esta noche y nos gustaría que tanto nuestro hermano Canaima la hermana Loreen como los que están pendientes a momento actual escuchen este programa, lo graben pónganlo a grabar porque vamos a hablar de unas cosas tremendas, unas cosas interesantes unas cosas profundas para que usted esté al tanto, nuestro hermano Luis Gloria a Dios, Señor le bendiga a todos Señor le bendiga a audiencias, amistades eh, le bendiga esta noche la verdad que estoy muy agradecido y un placer para mí haber estado en esta noche con todos ustedes espero que escuchen eh, este testimonio espero que escuchen esta eh, este estudio eh, porque vamos a sacar unas verdades que por años digo por años, inclusive desde el eh, inclusive del año 1940 que había estado una secta secreta, ha estado unos secretos que nunca se habían dado a la luz y por la gracia de Dios, eh, Dios nos tocó hermano eh, Pastor Marcos y a mí para que pudiéramos, eh, nos permitiera que pudiera sacar esto a la luz y a la verdad que Dios está en el medio mis hermanos y amigos que nos escuchan Dios está en el medio porque nos ha puesto un montón de barreras para que esto no salga a la luz pero en el nombre de Jesús todo va a ser hecho Gloria a Dios aleluya bien vamos al punto número uno de nuestra conversación en esta pareciosa noche y el punto número uno de sus creencias como nosotros vimos el punto número uno de sus creencias dice ...que la señora Juanita García Peraza... ...Omita... ...dice ella... ...en sus... Eh, ...en su manifestación... ...ella dice... ...que ella es el Espíritu Santo... ...hermano Luis, ¿cómo es eso? Dios, bueno, sí. pues, usted que eh, fue parte de esa... ...congregación, ¿cómo es eso? Sí, eh, usted fue que desde 1940... Eh, ...hubo... Eh, ...en ese tiempo... ...estaba esta señora... ...hermana de, en Cristo que ella era bien feliz, bien ferviente, feliz en la iglesia pentecostal, inclusive Dios la usaba en la profecía y en donde el don de, en las la profecía y en el don de milagro. Eh, ella una, una noche estando junto a una ventana vio una estrellita y luego mira hacia a la estrella y se piensa dentro de ella, dice, "Wow, una estrella, qué linda es." Eh, pensaré donde caerá si en el mar o si en la tierra. Y según ella narra Dice que la estrella vino derechita Hasta hacia de ella Y se le posó en la frente Gloria a Dios Y según ella narra La historia que esa estrellita De ahí le salió una voz Donde En esa estrellita de ahí le sale una voz Donde decía que le iba a tomar eh, Su cuerpo prestado Porque necesitaba que Dios Terminara la obra en la tierra Aleluya Eh, luego cuando ella se lo manifestó a la iglesia De que el Espíritu Santo la había tomado a ella como Como dirigente para llevar a un pueblo Hacia la verdad y a toda justicia, gloria a Dios Y en eso fue que se avasa, por lo menos en este momento Se avasa ella, donde ella se Según dice ella, que dice en Galatas eh, Capítulo 2 Juan capítulo 14 versículo 16 dice yo rogar al padre y yo dar a otro consolador que este esté con vosotros para siempre ella se tipifica como el consolador prometido bueno pregunto yo en esta noche a nuestros panelistas o sea a base nuestra hermana Lorraine si me puedo ayudar en esto eh, que piensa mi panelista en esta noche y sobre una persona atribuirse atribuirse creerse el espíritu santo amén eh, es algo ¿verdad? difícil este eh, explicarlo un poco pero lo que pasa es que la gente vela eh, eh, los seres humanos no se confunden verdad este como él bien dice y, y por lo que verdad uno lee y, y, y uno pues este eh, estudia es que eh, esta es juanita la garcía era una hermana este que tenía muchos dones uh -huh. eh, si no los tenía casi todos sí. <risa> este o sí, sea sí, que, que era una persona sí, este ungida una persona este con conocimiento eh, y qué pasa pues de eh, siempre el enemigo que pues, eh, eh, trata de verdad confundir y enredar y entonces pues está el orgullo de la persona está la gente también que le siguen que le siguen dando la fuerza esta de que ajá, de que ajá, de, que, amen, de amen. que la alaban, porque como tiene reprende y, y tiene tantos dones pues la gente se desenfoca del que le dio el don Y se enfoca en el que tiene el don Exactamente y ahí entonces le empieza a crear esto verdad estas cosas a la a persona menos, este menos. Es el ego que cuando tú vienes a ver es un monstruo sí, ¿sí? Sí, es un monstruo sí, grande sí. y entonces ahí es que viene ahí es que viene todo todo todo esto verdad y, y, y pues el creerse eh, que, que como tenía todo verdad pues que faltaba que la estrellita en la frente y, y tú por no, ahí Dios. para abajo o sea, que es eso es, es, es más que más que todo creo es la misma persona los mismos seres humanos eh, cre eh, creamos eso si sí, no, lamentablemente acuerdo. estoy de acuerdo o sea sí. mucha gente y estoy de acuerdo con ese comentario porque mucha gente eh, le gusta seguir a, a fulano uh -huh. de tal uh -huh. y fulano de tal va a ser una compañía por allá y allá van miles sí, y señora. allá van esto y allá se les yo, olvida yo. Canaima, que aquí el poder no es de fulano el poder aquí es de Dios Aleluya. ¿Ya eh, no es? Eso amén, así. amén. Sí, Mira, loco. ¿sabes qué? Eh, hace poco tiempo eh, yo estaba pensando en eso, de que eh, aquel puso... Y hablando de la red social de Facebook, de que es un medio de promoción in, grandísimo. Uh -huh. Aquel puso, tengo hambre, y, y, se, y hay 60 likes y 50 comentarios. El otro puso, me duele la cabeza, aparecen un montón. Entonces... <risa> ...yo estaba como que meditando en eso... ...y yo decía que... Verdad, ...muchas sí. veces nosotros como cristianos... Ajá. ...no estoy hablando como creyente ...estoy hablando como... Estoy hablando Ajá, como ¿Sí? ...nosotros sí. como cristianos... ...vemos a una persona... ...de que es bien dinámica la palabra... ...la domina... ...¿a Ajá. qué me refiero con que la domina? ...que la expresa con una fluidez increíble... Ajá. ...este... ...de que Dios... ...ha depositado unos dones en esa persona... Hombre mujer, no importa, ¿verdad? Uh -huh. Ese ministro... En, eh, en sanidades... En interpretación de lengua... Un sinnúmero de cosas... Y nosotros como cristianos... No estoy hablando como creyente Como cristiano Nos asombramos de eso... Y comenzamos a perseguir a esa persona... Bueno, sí, guau, wow, fulano... Guau, uh -huh. wow, fulano, fulano... Y fulano, y fulano va para allí... Y, y, y va para allí un montón de gente como hormiguero... Qué bueno... Pero, ¿qué sucede? Que sucede... Lo mismo que pasó con esta eh, joven, ¿verdad? Con Juanita con juanita García, ¿verdad? Uh -huh. eh, conocida como Mita. Uh -huh. este Y el peligro de la actitud de nosotros de perseguir y casi idolatrar tanto a un ministro es. es que Amén. podemos levantar la altivez en esa persona. Sí. Amén. Entonces la hacemos caer de la gracia de Dios sin que se den cuenta. Uh -huh. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Seguida decimos, eso fue que se descuidó no, no, es no, que nosotros mismos con nuestras actitudes con tanto, estarlo persiguiendo tanto, Amén. con tal tan idolatrándolo casi tanto provocamos en esa persona un activer mira como me persigue la gente mira, sí. y puse un sí. comentario que se me fue el avión y, y, y 80 likes y me duele la cabeza y bar y, y, y, y se desbordan, se desbordan los pastores, vamos uh -huh. a orar por usted, Amén. Así es. porque usted es de Dios Pero y el hermanito de su iglesia que hace, hace hace cuatro días que no lo ves en la iglesia Amén. lo llamaste lo llamaste porque le manito a tu iglesia cuando llega a tu iglesia se sienta en una esquina calladito con unos pantones de y los zapatos gastados y Amén. ese tú sabes que está ahí y si no está pues como si no estuviera porque ese no mueve ninguna fibra de tu corazón porque ese no grita Aleluya. y ese no habla la lengua con el micrófono así que, que se lo quiere comer y da ofrenda fructífera sí, y Y eso es el peligro de, de, de esto, de esta de, no de esta persona de quienes los persiguen, que puede provocar en ellos que se estiren así como, como los hermanos so, yo decía, Lorelo, padre, sí, que se te infle, te se te infle te que te los te hermanos Solveto así que son bien estiraitos, derechitos, <risa> así. Eso mismo fíjate, fíjate, Garaima, una de las cosas que eh, tiene que admirarse también sobre esta esta persona eh, del cuerpo de eh Juana García Peralta ella tenía varios dones pero uno de los dones más principales que no se percató fue la voz de Dios no reconocer la voz de Dios porque a veces también vienen cristianos que empiezan a predicarle, a profetizarle y no reconocen el fluir del Espíritu de Dios cuando dice la palabra de Dios que, lo, que los espíritus se prueban lo que es de Dios permanece amén Y se deja sentir el espíritu de Dios, tú lo sientes, él te habla, te sientes ese fluido, entiende? Y tú él te deja saber que es él que está hablando. Aleluya. Cuando esta persona le habló esa voz, diciéndole que iba a ser el Espíritu Santo significado Aleluya. Si ella hubiera reconocido esa voz, ella hubiera reprendido esa voz porque sabe que solamente hay un Cristo, hay un Dios y hay un hay un mediador entre Dios y el hombre que es Jesucristo. Gloria a Dios. Mire, y un poquito más, un poquito más. La palabra ahorita la vamos a leer, hermana Loren, donde dice que Dios no comparte su gloria con nadie. O sea, nosotros tenemos o sea, que amén. entender y hago eco de la de la voz de lo que dijo el hermano Canai Morita del comentario. O sea, Dios me puede usar a mí. Dios puede usar a Luis, Dios puede usar a Loren. Pero yo no quiero que usted me siga a mí. Amén porque yo no puedo darle nada a usted yo no Gloria puedo salvarlo a usted que yo tengo nada, yo soy un pecador igual que usted arrepentido, claro uh -huh. que estoy luchando por, mi, por por por conservar mi salvación Amén. no es por pagar por ella, porque ya Cristo pagó pero conservar mi salvación Gloria y usted tiene que, mire eh, eh, eh, loren uh, yo hablé con un cristiano en Carolina en la plaza de Carolina que me dijo yo danzo cuando fulano predica Cuando más nadie predica yo danzo. Porque tan pronto yo oigo la voz de ese hombre, siento el espíritu de Dios. Ay, yo le dije, "Pero ven acá, pero tu danza con tú, y tu pastor." Ah, bueno, pues, sí. pues qué bueno si si danza por eso, pues qué bueno que se goce. Sí, pero pero lo dónde pasa está es que, ahí el altibé? Lo, lo que pasa es que eso es un gozo pasajero, entonces. Es un no es gozo, ¿verdad? Un gozo genuino. Porque si escucha la voz de él cuando para pa danzar, cuando ese hombre no note, Y no, lo ve, y no lo ve en una semana, no lo ve en un mes es un goce emocional <risa> o cuando esa, esa persona se muera, que no lo vuelva a ver se la tendrá, que poner, tendrá que poner sus ojos sobre otra persona Amén. que su bolo estremeca para Amén. volver a danzar Amén. cuando nosotros estamos llamados a danzar en el espíritu, Gloria punto hermana uh -huh. no hay más nada dígame algo ¿Lo sabes que, que, que me trae a, a la atención que por eso es que hay muchos y eh, este en este momento eh, así como como te digo no no vamos a hablar de la palabra chuleta verdad <risa> pero pero sí porque es que, es que lo que están esperando es que es que venga esta persona uh -huh. para entonces ellos este eh, brincal y, y, uh -huh. y saltar oh, Dios, Dios. mientras no está esa persona pues mira yo estoy así oh, entonces ¿Qué pasa en eh, eh, la vida espiritual no hay ninguna no, no hay ningún crecimiento no, espiritual no, no, no, no, no hay no hay no hay este eh, eh, ninguna experiencia con no. dios real ni nada entonces eso es lo que yo me refiero que hay muchos pues que por ahí de, de, de, de pintura y capota como uno dice ¿verdad? Amen. este porque eh, es lo que es lo que el pastor dice o sea esto es espíritu Sayero sí. sea, sí. no tengo que yo no tengo que esperar a que aquella persona venga para yo sentir a Cristo no, a, Dios. Gloria, gloria a Dios. Yo amén. no puedo yo no puedo esperar, ah, no, porque yo siento a Dios con esta persona, pues evalúate. Amén. Evalúate. Amén. amén. Evalúate amén. porque el Espíritu Santo es uno. Y, y, y, y, y, y si la persona está sellada por el Espíritu Santo, sea que él, sea quien sea, tú tienes que sentir el Espíritu Santo no, de amén. Dios. Punto. O sea, y por eso es que la preocupación es que hay mucha gente moviéndose donde está aquel Entonces tú los ves que están Flojos espirituales flojo, flojo. Están zombies Están siguiendo a alguien zombie Pero tú ves eh, cuando viene, Por eso es que tú ves cuando viene el problema Cuando viene la situación Tú los ves que adió por Se este caen. Pero este no danzaba y este no saltaba sí, Y este no de sí. esto Es que no tenía raíces hace, Porque por no seguir sí. a la gente no echamos no raíces Vamos lo que nos dice la palabra En Juan capítulo 14 y versículo 25 porque Amén. como ella Amén. dice que ella es este, el Espíritu Santo a ver si ahí lo dice Amén. que ahí dice Juanita, Juanita Peraza, Peraza. A ver. Amén. dice, a ver. dice a ver. os he dicho estas cosas estando con vosotros mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas y os recordará a todos los que lo que yo os he dicho. Digo, yo no veo ahí. No, exactamente, yo no veo nombre de nadie. Yo tampoco. Yo no veo ahí nombre de nadie. No de nadie. Uh -huh. Ahora sí veo que dice el consolador que enviará en mi nombre. En mi nombre. En mi nombre uh -huh. la persona que recibe el Espíritu Santo, que habla en lengua, que ha tenido una experiencia Con, con el Espíritu Santo Verdadera Esto es bíblico Estamos hablando Biblia amén. La persona que ha tenido una experiencia verdadera Con el Espíritu Santo Lo primero es que levanta las manos Y alaba a Jesús amén. La Bendito a Dios. sea tu nombre Jesús. Jesús Bendito amén. sea tu nombre amén. Porque es que el Espíritu Santo mismo Te impulsa a alabar a Jesús amén, o sea, amén. Yo todavía Yo he tenido experiencias con el Espíritu Santo Y todavía nunca nunca, yo no sé Luis, tú o, o tú que me haya salido bendito sea el nombre de, de, de, de Juan o de Pancha lo que siempre viene bendito sea el nombre de Jesús Aleluya. y tú empiezas a adorar a Jesús y tú ves como tu, tu pecho empieza a abrirse Gloria y el ambiente empieza mira hermano tan pronto usted Yo se lo digo a la iglesia siempre amén. Tan pronto usted menciona el nombre de Jesús, cambio. Jesús, Jesús. Como colito, En cambio Jesús Jesús Amén, amén Mire, el ambiente cambia En donde quiera que usted esté, Marco sí, En sí. donde quiera que tú estés Esto no se limita Eso es la, la, ta, ta, lo grande que es, que es este nombre Amén. o sea que no Amén. se limita porque la gente dice no, yo voy a la iglesia y ahí es que lo adoro no, no, no, no, no, no, no. en todo momento mira, no, no. hoy mismo eh, rapidito, en la guagua uh -huh. y yo empecé a, a eh, puse una alabanza, verdad, yo iba de camino a, a Torrey Y, y empecé bien eh, uno empieza a verla bien suavecito y que sigue de momento en boyar mira no, ni, yo pueblo. ni me daba cuenta ni que estaba guiando y yo decía que no llegue todavía al sitio porque la experiencia yo digo gua wow, lo que es lo que es alabar el nombre del señor y y decir Jesús en cualquier momento no sí. se limita a espacio al lugar a que aquí no no no no no ya. y eso es lo bueno o sea de, que como tú dices yo lo grito ay qué bueno Pedro ay Pedro no, no, no. sigue gritando Pedro sigue gritando Juanita a que te vas a quedar igual <risa> pero ahora grita el nombre de Jesús para no, que man. veas como todas las cosas cambian y le voy a decir Amén. más ese nombre tiene tanto y tanto poder Luis sí. que yo no sé si tú has visto las personas endemoniadas y sí. La, la nena, cuéntalo. solamente totalmente qué hicimos adorar a Dios. Jesús, empezamos una niña endemoniada, pero estaba le digo que ella te, yo percibí Eso fue la iglesia y nosotros. Sí, perci, percibí un espíritu que tenía ella de suicidio, porque estaba en contra de sus padres que no le dejaban hacer lo que ella quería. Y Marcos Cepelcatino percate de Marcos otra vez a orar por ella y empezaba a clamar a Dios. Solamente suavecito nadie se enteró empezamos Jesús gloria a Dios gloria y aquella muchacha frente de nosotros empezó a transformarse mm. aquella cara tan fea que tenía se puso como una cara de ángel el semblante le cambió me dice Marco, porque yo no vi estaba de lado pero Marco dice que se le miraban le, cuando empezaba a clamar a Dios se le miraron los ojos y ahí empezó a cambiar y yo digo que aquella aquel cuerpo tenso así como rígido como que bajó y se quedó calmada y se veía tan después se veía tan lindo con una sonrisa preciosa gloria a Dios eso Dios. es lo que hace el nombre de Jesús mire, el nombre aleluya, de Jesús gloria, cuando usted lo menciona de Dios, los demonios se van las enfermedades cesan mire si nos ponemos nos Jesús, a contar aquí los testimonios cuando usted menciona el nombre de Jesús ahora no, aleluya, trate de, de, de, de orar por una persona y dígale en el nombre de de en el nombre de Lorain en el nombre de Lorain los, o de Marquito o de marco de Canaima no, mira, no te vayas lejos, pero, eso es bíblico. Pablo, es el, el, bíblico. el nombre de Pablo que, que predica es Jesús, que, que predica hijo? Pablo. Mira, espérate, espérate, ¿quiénes son ustedes? Yo conozco, yo conozco a fulano y fulano, pero, ¿verdad? ¿Ustedes quiénes son? nombre de quiénes ustedes vienen para acá? Aleluya. Mira, Ajá. en el no, en nombre de Pedro, mira, a, a, a cualquier satanista tú le dices, te reprendo en el nombre de Juan Amén. y se te ríen en la cara y te dicen disparatero sí, sí. ellos saben sí. que es en el nombre de Jesús sí. sí. sabes que no hay, no hay poder eso, cuando, eh. cuando cuando Jesús cruzó la barca y llegó allá donde estaba el endemoniado Amén. Jesús callado uh -huh. El le salió al paso y le dijo, espérate, ¿qué tú haces aquí? Bien. Viniste muy temprano, está en las horas, viniste Ay, a atormentarme. O sea, el nombre a de bien. la presencia y el nombre de Jesús, bueno, dice la palabra que nombre, sobre todo nombre. Eso, así, Eso ¿sí? quiere decir que no es que lo pusieron arriba de la lista, no. <risa> es que ese nombre tiene ya poder. Amén. Punto, Amén. no hay otra cosa Amén. que inventarse. No hay otra cosa, no hay otro tipo de interpretación, sino que ese nombre tiene poder todo lo que pide para el nombre de dios será hecho en el nombre del hijo y cómo se llama el hijo el Hijo se llama jesús quiere decir que pronunciar ese nombre eso es otra cosa eso no tiene no tiene ninguna no, no hay explicación humana que pueda nosotros entende nosotros tenemos alguna imaginación de cómo puede ser pero una explicación certera no la hay si sí, yo escuché testimonio de un una persona de estas que fue al infierno me gustaría que mis mis, mis panelistas oigan esto a dios en esta noche y esta persona aleluya eh, Wanda Aguilera de Yauco, oración Gloria por finanzas y fortaleza Amén. Wanda o sea, vamos a estar orando por ti pero menciona el nombre de Jesús que yo que en su nombre cambio. hay poder, oiga lo que yo escuché en este testimonio yo estoy sentado y este hombre está predicando y él dice que él salió de su cuerpo y que Jesús iba al lado de él y lo llevó al infierno y él dice que él empieza a ver eh, gente atormentada y empieza a oler aquella pestilencia, carne quemada mm. y empieza a ver gente con pelos quemados hoy yo ando despeinado porque no me dio tiempo de peinarme a hermanos que nos están oyendo amén y él empieza a ver todo tipo de personas desfiguradas pero que él dice en su testimonio que una de las cosas que más le llamó la atención dice él Luis que cuando Jesús puso un pie en el infierno todos los demonios se arrodillaron frente a él a Dios. y él preguntó ¿y por qué todo el mundo aquí se arrodilla? ante ti Jesús le dijo, "Porque yo soy sobre todas las cosas." Gloria a Dios. Aleluya. Que no era Pedro, <ríe> que no era Juan, que no era Marquito, aquel no era nadie, aquel era Jesús de Nazaret. Alabado sea Dios. Vamos segundos, que esto está bueno hoy. A que no era ni Job, que Dios dijo, "No no hay ni habrá varón como él." No era no era ni Job. Gloria a Dios. Aquel era Jesús me llama la atención de ese, ¿verdad? Rapidito, porque está sí, sí. bueno y, y, y este, que tú dices, ¿verdad? Que él cuenta que el, los demonios, ¿verdad? se postran. Y qué triste es saber este Marcos que que el ser humano ha llegado al extremo. De, de no reconocer lo que el mismo enemigo reconoce Ajá. ¿Me, me, me, ¿Me entiende Dale, dale, dale oh, Que tiene o una sea, palabra ahí eh, eh, la, la, eh, la tristeza que da De que cuando el mismo, mira El mismo el mismo Señor está haciendo cosas grandes en la en el mismo templo Dios, Y tú ves Dios. los mismos cristianos irreverentes Ajá. A lo que está pasando Te he visto Y esos allá en aquella esquina y yo aquí Amén. comiendo eh, de esto hablando por teléfono. Wow. No, ahora tú me dices sí, a mí que el, el, el, mismo, el, el mismo el mismo lo mismo demonio, el mismo Satanás sí. reconoce Amén. que tiene que postrarse, que tiene que, o sea, que, que, que, que hay autoridad. Y, y hasta dónde hemos llegado. No, hasta sí, dónde sí. hemos llegado. Realmente eso da eh, Eso da, eso, da, claro, eso, da miedo, eso da miedo bueno, hay un decir que los animales los Exacto. árboles le hacen reverencia a Dios el único que el único que no le hace reverencia a Dios por su terquedad es el humano solamente la sangre de Cristo es que cambia a la persona, gloria a Dios Él es el que le quita todo el terquedad al hombre y le Está quita bueno. toda ceguera gloria a Dios como esta persona que tiene una ceguera espiritual, que hay que orar por ellos, ellos no son malos, yo estoy no, en contra no, no, no, no, de ninguno de nada, ellos, nada, yo, no yo los amo mala. de corazón, los amo, aunque por 21 años, 21 años yo estuve sirviendo en esta religión, mi muy madre, me, que son. Mi madre eh, yo nací en esta religión de, de, de mis abuelos, estuve yo en 1942 que mi abuelo salió de Manatí, ella... Se lo trajo para a tu rey. Gloria a Dios. Ahí nació mi madre. Mi madre también fue educada en la en la religión mita Y luego nací yo y mi hermana. Que aún tres cuartas partes. Es más, decir más. Toda mi familia le sirven en esa religión. Excepto tres personas. Solamente tres personas en toda mi familia. Le sirven al Señor. Gloria a Dios. Uno se fue con el Señor. Y hay dos, dos jóvenes que están sirviéndole al Señor. Para honrir la gloria de Dios. Pero yo tuve la desdicha no decir la dicha tú la desdicha de dormir en la falda de Mita porque cuando me daban cuando yo nací yo nací con eh, nací como Blue Baby una sangre azul que Dios me me sanó pero me quedó esta fiebre interna que era el comienzo parecido a la influencia pero es mucho más fuerte entonces mi madre corría Pandemita y me costaba encima la falda entonces Mita me para yo me sentía como si fuera un gato cuando tú coges un gato y te empiezas a sobar y entonces empieza a orar y se me quitaba Pero, déjame decirle Los demonios, la Biblia me dice Que en los postreros días Vendrán falsos profetas Que harán milagros aún Inclusive igual que Dios Pero era para engañar el pueblo Para engañar inclusive Hasta los escogidos Por eso es que hay que estar apercibido Porque estamos en los últimos días Y estamos ya al, <risa> al sonar de la trompeta Gloria a Dios Y mire, lo interesante esto es que Pablo, hablando a Timoteo eh, Lore, Le dice que muchos falsos profetas saldrán de los de nosotros. Amén. De los de adentro. Uh, sí, sí. De los de adentro. Gloria a Dios. Usted sabe todos los pastores, Ay, que, hay iglesia, pastores Ay, que hay en esa iglesia, pastores pentecostales que hay en esa iglesia. Yo los conozco personalmente, por un montón, visionera, ¿eh? que eran, ah, yo era, cuando yo estaba con ellos que yo visitaba, ya yo ya yo me había apartado de esa religión y, y estaban eh, caminando eh, en el evangelio. ¿Me entiende yo yo era cristiano, entonces mi madre decía, "Mira, él, ese, él es él es pentecostal" y ellos rapidé decían ah, yo decía, sí, "Yo era uno de esos, para yo era pastor o yo era evangelista y yo lo miraba, y yo decía, ya, trábel. Wow, man. Wow. <risa> Gloria a Dios. Santo. Amén. Amén, Ay, este... el corazón de pensar en eso. ahí salió Jesucristo hombre. Ah él era también eh, eh, pentecostal, claro sí, él era pentecostal, sí, lo que pentecostal. pasa es que también le llegó una estrellita a mí sí, esa, no, no, pero esa pero estrella una, es famosa pero esta fue una estrellita fuga entonces <risa> le dio una interpretación entonces como era en otro idioma él interpretó a su manera eso es lo yo haya causado a Andy restando y él consiguió sus propias conclusiones y dijo, ah pues, me parece que esto es bueno y esto se va a hacer así y ahí Dios. comenzó su movimiento y y hace poco eh, estuvieron anunciando la en su que eso fue una promoción grandísima la que le dieron de la transformación que venía sí. no sé <risa> si lograste verlo hay unos videos en la red social de youtube y hay una ahí hubo ya hay un comienzo de su transformación sí está, sido, eh, no sé qué realmente lo que tiene pero está seco sí, sí. seco sí, está, eh, y, bien pale está y y decir, no, no. la sí, verdad lo, es que cáncer. uno dice wow es la paga del pecado pero en pocos poco, poco, poco meses él, él ha desaparecido Exacto. varios meses y se presentó en una red social este está en youtube el video y si ahí hay, hay un comienzo de una transformación sí. está Dios. seco la palabra se está cumpliendo Amén. pero es la palabra de él Amén. la palabra del señor <ríe> a Dios. Lo, lo, lo triste que, que Marco estaba diciendo verdad es que son de los de adentro sí, son de los mismos son de, los de adentro y, y es triste verdad que la gente se, se, que la gente se deje engañar y con que la Dios. gente se deje eh, eh, seguir con este jueguito verdad de, del mismo enemigo con el, de el jueguito del mismo, del mismo enemigo y, y seguir dividiendo esto que, que verdad Dios. el pueblo del Dios Fíjate, Pablo le dice a Timoteo que te cuides de ellos Amén. porque hay gente que gustaron de la verdad Sí, Manuía, dice el, ¿sí, eh? el versículo Gustaron sí. de la verdad se van tras las fábulas claro. Pero a vamos a ir con el punto número 2 Que en Amén. realidad es nuestro punto número 3 Vamos a pasar el 3 para el 2 Y el 2 para el 3 sí, sí. okay. Gloria a Dios ¿sabes? Dice creyeron que Mita Resucitaría La cual no Es correcto sí. Sí. ¿Qué, ¿Qué nos dice la Biblia sobre Lucas 24 Del 1 al 9 Lucas 24 luca 24 del 1 al 9 vamos Amén. a ver qué es lo que dice Amén. esto está interesante hoy hermano Amén. Amén. el primer día de la semana muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado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 Anaima Anaima nos está haciendo la cena que nos quedan tres minutos Buda está en la tumba eso así los papas están en la tumba es que le gusta le gusta le gusta <risa> con el micrófono este Mahoma está en la tumba eh, el otro chino aquel el gordo ¿cómo era? Este, eh, Buda Moon Buda también. está en la tumba el hindú está en la tumba John Moon el, el otro, Moisés, Moisés, Moisés está en la tumba. Elías eh el eh, eh, eh, eh Eliseo está en su tumba. David está en su tumba. Adán está en la tumba. Adán está en la tumba. Pablo, Pablo. Mi abuela está en la tumba <risa> y la mía también. El Mi papá está en la tumba. Aleluya. El no, mío no ha muerto, da. pero papá ya va también. <risa> sí. ¿Qué llamamos con eso? Ninguno resucitó, ¿no? es muerto ay, parado, ay. yo creo que lo velaron una semana igual que a Michael Jackson, <risa> que tuvo dos meses corriendo de avión en avión, ay, hasta ay. muerto paseando. Ay, Dios. No pudo abrir los ojos otra vez. Ay, a ver que los Entonces, 30 son ahí que los abran. Yo no sé cuánto tiempo estuvieron esperando porque esta muchacha abriera los ojos. Tres días. La, la muchacha, la señora ya. Tres días, tres días, tres días, tres días y, y lo que sucede fue que ya no le habían hecho aptosia. Según ella murió, así mismo la... La, vistía, la bañaron, la vistieron y la treparon en el altar ¿no te acuerdas que una vez hacer... Isaac, Isaac en el... de... fue en 1970 que ella la pusieron en el altar y empezaron a hacer vigilia, por tres días nadie dormía, nadie ningún feligrés dormía en ese tiempo hasta para que ver eh, la resurrección de ella al tercer día empezó a oler y no oler nada de bueno y no olía a flores ni olía... ¿Sabes que en una, escuela, en una escuela bíblica... Gloria a Dios... O sea, en una clase dominical... En una clase bíblica... De mi iglesia... No recuerdo cuál era el tema... Eh, del expositor... <coughs> Pero sí... La dinámica que se estaba... Desemolviendo en ese momento... Me vino este pensamiento... Que es que el ser humano... Necesita creer en algo... Amén... ¿Sí? Amén... Amén. Así creele en Dios... Creele en la Virgen... Creele en el Cree. Diablo... Creele en el Vecino en alguien necesitan creer a Dios. Amén. nadie puede quedarse así sí. el menos que creer creer cree en el esposo, creer la esposa creer cree en el hijo, en la promesa Gloria el ser humano necesita creer en algo, sí. no es capaz de, de quedarse así tranquilo eh, en el limbo de que hablan que eso es Gloria otra mentira sí. en el ser humano necesita creer, creer en algo, la palabra Gloria dice que, que, que, que una fuente no puede dar de agua, verdad que un ser humano no puede amar a, a no a do, amo no puede amar, va mal más a uno que a otro al otro va mal, al otro va a aborrecer. Gloria o a Dios, sea, Dios. nuestro corazón se va a inclinar siempre hacia uno. Y el que no busca de Dios con su ato está buscando este vivencias del enemigo. No no, otra... Mano, todos, todos Gloria están muertos. Otra cosa, te busca los usted busca los, los huesos están allí. Amén. Gloria a Dios. Pero en Jerusalén Aleluya. hay una tumba vacía a dios. Amén. Oh, otra ok otra cosa que fía moraima que la, no solamente que ellos quieren creer en, sino que tiene que tener un objeto al frente a alguien al frente a quien adorar a quien personificar para poder adorar gloria a dios hay personas que tienen estatuas hay otros que tienen eh, cómo se llama eh no, para no poner, no invocar ninguna religión. Tienen objetos, sí, ¿ok? Objeto, y lo que dice es que estas personas, pues, haré de ella decir que ella era Dios, claro que es? Dios personificado, Jehová de los ejércitos, porque ella quería incluirse en la Santa Trinidad. primero wow. Porque ellos creen, ellos dicen que primero fue Jehová, que fue el creador de los cielos de la tierra, luego fue Jesucristo, que fue el que salvó las almas, y por tercero había sido... Eh, el Espíritu Santo Que posado en ella Que quería que fue que le cambió el nombre A Mita que quiere decir Espíritu de vida <ríe> sí, Increíble Gloria a Dios Mira sabes que es bárbaro este, eh, En ocasiones eh, Hace mucho tiempo no lo hago eh, Los domingos Cuando yo estaba acá en la otra iglesia El culto de los domingos acababa a las 12 Yo venía a prender televisor y cambiando los canales A veces veo a Gigi Ávila ...o siguiendo cambiando los, tele, los canales... ...yo hago así como ah, televisores viejos... O sea, ya no se hace... <risas> ...los de túnel... ...ahora con el botón... <risas> sí. eh, ...de momento estaba andando... ...el servicio de, de, de Aaron... ...y me quedaba 6. un ratito viéndolo... ...y yo miraba y... y ...loren, baja la voz, déjame escuchar eso... Y le subía el volumen. Entonces, ellos pues bien chéveres. Yo veía a la gente. Todo el mundo vestido de blanco. Claro, y a los sí. que están vestidos de otro color, que son la visita, los sientan en la silla al frente. Ahí no hay un sí. para sentarte para atrás. No, no, no. Ahí Entonces, pues... Y que tenga bigote también. Entonces, <risa> eh, había algo... Guau, wow, que para mí es, que, una, es una blasfemia tan brutal que... Sí. Que yo decía, Dios mío, pero sí. ¿cómo es sí, esto? Es que, que uno se... El Espíritu Santo de Mita... Este... El, el Espíritu Santo de Dios que emita es mítica, esas eran las palabras que él usa los el Espíritu Santo de Dios que emita es que bien? está dentro de mí, no, que qué sé yo qué, y yo decía Dios mío, la verdad que la misericordia es grande porque por menos que eso la palabra dice que eh, eso es el pecado que no borra, ¿verdad? No, no, no, no, no, que no. eso no caduca, la blasfemia no no, contra el Espíritu Dios. Santo no. y por menos que eso ...Dios mató a Ananía Safira... Ah, sí, ...por robarle, sí, fue sí. por robarle nada más... ...no, por no fue por, por blasfemar... Dios, ¿sí, eh? ...fue por robarle, o esa por la mentira... ...realmente uh -huh. fue la mentira, no fue por blasfemia... ...y decía, Dios mío, pero la verdad que... ...tu misericordia es grande... Uh -huh. ¿Hay que que pasar para el... ...Gloria a Dios... ...acuérdate sí. que esta obra es por fe... Sí. ...Gloria a Dios... Que, ...que hay cosas, ¿verdad?, que... él te quita sí. minutos, pues está diciendo uno... ...y él te quita minutos... Sí. <risa> ...que hay cosas que tienen que pasar... O sea que uno, uno acá humanamente dice Dios mío, pero ¿por qué? ¿Por qué, el, por qué tú permites eso? Amén. ¿verdad? Amén Pero es que la realidad es que hay cosas que hay que pasar Para nosotros mismos darnos cuenta este Que Cristo viene, Cristo viene Que, que la palabra está, se tiene que cumplir sí. Que la apostasía y todo lo que hay aquí Se hay que cumplir Y si Dios quita esta persona ¿Cómo vamos a ver nosotros? verdad eh, eh, Lo que está escrito aquí Amén. Dios no miente eso Todo te indica que Cristo viene Sí, que no hay de otro hermano, no hay de otro, hermano. oye en eso no ha llegado Llevo. ¿qué hacemos? ¿seguimos hasta, hasta que me llame? ¿seguimos? bueno yo no hay... sé yo tengo hasta las 10 pero pero ese minuto vamos a tirarle un poquito a ver vamos a seguir gloria vamos a seguir a hasta a ver, que, que sí, bueno, no, Neson ya me a, llamó hace no, un rato gloria a Dios, este, tócalo señor pero, vamos este. al otro punto para seguirlo sí, sí, sí. <ríe> uno más, uno más, uno más de lo que llega Neson que es el número 2 <ríe> que tenemos aquí a Dios. el papel dice entienden ...que al morir juanita peraza su espíritu entraría en otro cuerpo como es como en el cuerpo de teófilo vargas sí. a dios mire hermano <risa> nosotros tenemos que observar con tranquilidad este este tipo de comentarios cómo es que un espíritu entra en el cuerpo de otro Gloria y a dios. eso son prácticas que viene dios condenándolas desde Deuteronomio eso es espiritismo amén, amén, amén. eso es espiritismo sí. eso es espiritismo ¿Cómo es eso? Y, y eso se puede llevar quizás hasta el concepto que es como una reencarnación sí, que ese espíritu sí. reencarnó en otro cuerpo, a, Dios, ¿tú ¿tú a, otro una cuerpo? Vez, a una vez me preguntaron mira, tú que la reencarnación y, y hay muchas preguntas que ya yo rápido contesto no pienso <risa> no está <risa> hecho bebé, bebé. Este, ¿tú parece que, que, que un que con espíritu de fijcar carne en ti porque tú me has hecho más preguntas? <risa> y yo me he echarra y me lo dije de formas jocosas. Este, pero eso desde de que el espíritu lo tomó, eso es eso es satánico. Gloria Mira, Sí, el espíritu toma gloria. control. Este, el Espíritu Santo de Dios toma el control de nuestras vidas. Eh, la, el espíritu de Dios toma el control de nuestras vidas. A habla a través de nosotros, pero de que de que encarne así nosotros, ¿saca no, que? No, no. Eso, eso, la verdad que... ¿El espiritismo? Que, sí, eso Aleluya. no es de Dios. Y, eso de no eso, es de... y de eso puedo hablar yo. Aleluya. De eso puedo hablar yo. Yo estuve un tiempo eh, en el espiritismo. Yo fui dos veces a Cuba para hacerme santo. Yo iba a ser babalao, estuvo a punto para hacer... Estaba en la palería, que era el Pablo Bayumbe, y... Todo, lo que sea, eso lo que lo que Cuando usted lo lee Y si usted conoce el espiritismo, eso se llama montar caballo O montar muerto, o pasar muerto Lo que hicieron ellos Gloria a Dios, pero Déjeme decirle, acuérdese, el enemigo Nunca quiere perder, Gloria a Dios Ellos tienen que buscar un escape ¿Me entiende? Tienen que buscar un escape Para ellos ver que que esa señora no resucitó ni se movió, ni se le movió ni un cabello, gloria a Dios que sucedió, que se levantó una profetisa una persona que era bien amada en la congregación y era bien respetada, y lo que decía ella valía, porque supuestamente ella era la profeta de, de la iglesia se levantó y empezó a, a gritar y a hablar como si fuera en lengua y a danzar Y entonces empezó a gritar y decir, esto Mita sale, Mita sale, Mita sale, Mita sale. Y entonces todo el mundo decía, ah, empezaron a, a glorificar a Mita. Y entonces de momento ella se detuvo y dice, Mita sale y está en aarón ¿Qué sucede? Que lo que quiso decir fue que el espíritu de ese cuerpo salió y posó en aarón Y entonces por eso es que ahora usted ve que dice Mita en Arón porque el espíritu supuestamente de Mita pues entró en Aarón y él es el que ha sido conducido por Mita, gloria a Dios wow. y Aarón era ya eh, si, sí, el Aarón era Arón el, era adulto ¿sabes? para antes de, de, de ser Aarón, él se llamaba eh, Teófilo Teófilo Vargas, Mita lo crió lo ah, cogió okay. desde pequeñito de, esto es una historia bastante larguita eh, voy a hacerla corta, eh, una señora no podía tener hijos Y entonces ella le oró para que tuviera un hijo. Y le dice, yo te voy a orar para que tenga un hijo, pero cuando ese hijo nazca, quiero que tú me lo entregues a mí. Ah, okay. Ese hijo va a ser mío, porque como Mita no podía tener hijo, pues entonces ese hijo va a ser mío. Entonces verdaderamente le nació un hijo varón, como ella predijo, okay. y entonces se lo entregó. Y ese hijo, pues que viene siendo Teófilo Vargas. Wow. Sí. Entonces ahí fue que creció y ella lo condujo y entonces hubo, hubo un montón de, de, sí, en ese sí. tiempo estuvo Amos también que se levantó, que decía que Mita había entrado en él, pero a la profetizar, el, a profetizar que era Aarón, pues todo el mundo indicó a su, su mirada y entonces hizo Amos como hizo Mita en los Pentecostos ah, el que me crea a mí, pues váyase conmigo entonces ahí fue que se dividió la religión donde decía Mita en Amos y Mita en Aarón pero oh, okay. eh, eh, como se llama Aarón, pues se levantó mucho se levantó más grande más. que que digamos, wow, qué amo. Wow, sí, no. <risa> eh, por decirlo así, satánico. Sí. Qué plan elaborado. Qué plan o sea, elaborado. estratégico. Sí, sí eh. porque todo, todo uno cree que las cosas no, pero eh, de, realmente el Amén. enemigo sí. eh, planifica todo eso. Cosas que, Cosa que uno queda palabra, no se sí, que sí, sin palabras, sin palabras como cómo o sea, cómo se le ocurre? Uh -huh, uh -huh. O sea, o sea, la, Y esto es un punto que lo vamos a tocar después. Estamos conectados con un solo cuerpo.com. Dios, Dios bendiga a toda esa audiencia de un solo cuerpo. Haleluya, que se. Que se enlazaron con nosotros. Qué bueno, Dios los o sea, bendiga. Este la profecía. La profecía cuando es de Dios uh -huh. no, no te quiere. confunde. Y no divide. No divide. no, no, no. divide. No. La persona te puede decir una palabra. Y aunque Amén. los demás no la entienda pero tú lo entiendes a Dios. Tú sabes Amén. lo que Dios te está hablando Amén mensajes, Pablo? O sea, Y la profecía nunca Ha sido, y eso lo dice aquí Gloria Para interpretación Privada Primera carta de Pedro O sea, la, la profecía A ti no te pueden decir Como decía que aquel hermano este El Señor me dice Que me regale Rolex ¿Por <risa> Sí, mucho y, y, y el otro decía no es que el espíritu me está diciendo que no le dé nada sí, eso, sí. eso no es así ese, ese espíritu pidió no, no, él, no, él no dice el espíritu me dice que te regale la casa no dice eso no, el espíritu me dice que te dice que me regale el carro qué barbaridad mira esto no es fácil esto amén. no es fácil el dios amén, amén, amén. Y, y esto es un punto que nosotros debemos de sentarnos a pensarlo eh, lo hemos vela puesto un poco jocoso para poder entenderlo claro. pero nosotros tenemos que darle Por mucha ahora, mente a esto aliviales. cómo es que una iglesia dice dios que el espíritu del otro se metió en este y que hizo el espíritu de este Sí. También Gloria está Luis. metido ahí. Ahora, pregunta. entonces hay un revoluto espíritu metido en un solo La cuerpo. Gran pregunta, Así. Es? Él tiene 93 años o creo que 94. Quizá será el próximo el Luis. próximo candidato a ser No, pero Luis, oye esto. Si Dios. el espíritu de Amita está metido en Arun. Amén. Entonces el espíritu de Arun. Exacto. Pues de es que está los dos juntos. Los dos juntos. ¿Sí? Ese es el único cuerpo que tiene, ¿Tiene dos espí. Óigame. Esp ¿Vale? ¡Qué bárbaro! <risa> Ahora sí que se puso bueno <risa> Ay. Bueno, acuérdate Ay, El Dios espíritu Dios. que no tiene a Cristo ¿eh? ¿Qué, le, ¿Qué le toca tener? ¿Me entiendes? La persona que está eh, Hubo en la, en la Biblia Que Pablo le sacó siete espíritus A una divina ¿Entiendes? Lo que tiene el otro, a ella le faltan cinco Mamá ¡Gloria ya. a Dios! No, bueno, no, ¡Wow! No, no, ¡Está no, terrible! No eso mire hermano sí. eso es un tremendo regulo sí, no, es... así que cuando usted oye eso de mita en Aarón dele mucha mente nuestro, nuestro público de, de otros hermanos de momento actual que les gusta estudiar la palabra Leal dele la mucha Biblia. mente a eso porque si el espíritu de esta señora que eso es totalmente antibíblico Amén. vamos punto número uno antibíblico Gloria a Dios Si ese espíritu está metido en el cuerpo de este señor ¿Dónde está el ¿dónde está el espíritu de este señor? Y si ese espíritu no se ha ido para ningún lado Entonces ese es el único ser humano En la historia Que camina con dos espíritus a la misma vez Gloria a Dios Así es Así Es una cosa es una tremenda, tremenda Gloria a Dios O sea, en palabras claras Eso es un disparate Un disparate teológico Porque Eh, Escribe Joana de, de, Re, de Reading, eh, Pensilvania Que Dios la sacó También de los mitas a a Dios, Amén, Dios te bendiga Cristo, Que de ahí aleluya, Cristo la sacó bendiga, amén. Amén. Bueno, Gloria, Dios, para... Dios te bendiga El mi paso más lindo que ha hecho En, en tu vida ha sido ese Gloria sí, sí, a Dios, siga hacia adelante Te bendigo, amén. aleluya O sea, son cosas, amado, que las hablamos Porque estamos en un programa de temas Son cosas amén. que muchas mucha gente no se sienta a hablar, pero esto hay que hablarlo, porque esa gente muchas veces, ¿verdad?, pues tratan de relacionarse Gloria contigo, y, y, ¿verdad?, y, y tú tienes que entender por dónde ellos vienen, Dios bendiga a mi hermano Nelson, que nos ha regalado 10 minutos, aleluya, y lo cubrimos, pero está aquí en el tema, aleluya, un tema interesantísimo, bien amados, ya que llegaron nuestros hermanos, vamos a darle punto, eh, primera parte, a nuestro paz. tema de hoy, nos queda una parte más Gloria, sobre Dios. este tema los hermanos que estén interesados en saber los, los otros puntos la semana que viene tenemos otro programa donde ¡Gracias! vamos a ¡Gracias! estar esperando los lunes, aquí en momento actual pero no se vaya de la sintonía Gloria, por ahí Dios, está el seguro. hermano Nelson Ortiz Aleluya. nuestro evangelista Nelson Ortiz que trae una palabra de parte de Dios y este estudio continúa la semana que viene Aquí está el hermano Luis Amén, amén Luis, Amén Dios, despídese de los hermanos Gloria a Dios Me lo bendiga Y gracias por su audiencia Y déjeme decirle No ha perdido su tiempo Aleluya Escudriñe la palabra de Dios Cada día más Una de las cosas Que no nos permitían a nosotros Era leer la Biblia Simplemente nos dejaban oír Los otros versículos Pero mire Usted escudriñe la palabra de Dios Porque la palabra de Dios Dice la Biblia Dice Jesús Que es ahí es que está la verdad, y la verdad será lo que nos hará libre, gloria a Dios Señor. Padre no Santo, bendiga. Padre glorioso gracias por esta noche gracias, Señor, Señor gracias Señor por este tema damos, que hemos gloria. podido dialogar damos, en esta gracias, noche, Señor. te pedimos primeramente Señor, por nuestros hermanos que están en esa congregación que tú les quites la venda de sus ojos Señor, y que ellos puedan ver la realidad de tu palabra que ellos puedan verte a ti Señor Padre, que, que ellos puedan entender tu palabra Señor ayúdalos y bendícelos y que en esta hora pueda haber un despertar espiritual en ellos bendice también a los hermanos que van a comenzar el próximo programa Padre y que todos seamos edificados llévanos hasta nuestros hogares y bendice a nuestra hermana Wanda Aguilar que llamó por oración por finanzas y fortaleza y todo el pueblo de Gloria, un solo cuerpo punto en esta hora hemos amén. orado damos gracias señor amén hasta la semana que viene dios les bendiga puede dar a tu la sensación de socie